¡Hola! Hoy vamos a hablar de la década de 1970. Ahora escucharemos una canción de ACDC, Black in Black. Es una canción de rock duro en homenaje al cantante fallecido Bon Scott. Vamos a escuchar la canción Hey Ho Let's Go de Ramones, que es un grupo de música punk. Y ahora, Another Brick in the Wall, de Pink Floyd. El del hombre a la luna, David Bowie compuso esta canción. Esto ha sido Space Unity. Lo que estamos escuchando es una canción de Aero Smith titulada Walk This Way. Por último os dejamos con una canción de Bob Marley, uno de sus temas más famosos, Could You Be Love? Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado.